Comenzamos así, amigas y amigos, la nueva temporada de Irradia en directo, aquí en la Orotava, en el 104.9, en la Radio Hermana, en la radio en la que también somos miembros, amigos, hermanos, enredados, Radio Pimienta. Radio Pimienta, Hot Piper, Hot Piper, en la Orotava. Celebrating with uh, Bob Marley Stand up, get up, stand up For your right Don't give up the vibe You're yeah. sick and tired of your easy skin Get up stand up stand up for your rights lucha por tus derechos Bueno, nos presentamos. Venga. Con ustedes Rafael al aparato e Isidro al, al segundo aparato <risas> Bueno, estoy aquí en los controles, aprendiendo a manejar Gracias a la ayuda de los compañeros de Pimienta eh, La mesa eh, Me llamo Rafael Para quien... No lo oigo oído ya eh, Pili es, normalmente está en los mandos Hoy no está presente Y manda un saludo a todos los... Compas Radio Escuchas Está ayudándonos aquí también En la parte técnica moral, emocional, etcétera. DJ Pipe Hello Pipe Y conectamos Skype Y demás mm, herramientas eh, Redes sociales, etcétera, Para que puedan conectar Nuestros amigos Amadú desde Senegal Manolo desde La Laguna Y otras personas Y otros lugares Un saludo también a Radio Guiniwada, radio hermana de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo a Radio Guiniwada, de la 105.9. Y a todas y todos los comunicadores, comunicadoras independientes del planeta. Que fuego te daré, el en voer dan tot zoek, tot nu, Recordarles que mañana viernes a las 7 de la tarde en el sindicato que está en, en la sindical, perdón, en la sindical que está al lado del Parque García Sanabria, a las 7 de la tarde, lo estoy diciendo de memoria, a las 7 de la tarde, Pascual Serrano y Willy Colón, Willy Toledo, Toledo perdón. Willy Toledo y Pascual Serrano. Eh, Presentan un libro, ¿no, Isidro? Eh, la temática no la sé, pero... Eh, es un libro, es un libro, es un libro, eh, libro. Eh, Razones para la disidencia Vamos a chequear esa información durante el programa eh, Pero bueno, en todo caso, amigas y amigos, sobre todo eh, Mañana por la tarde Por la tarde, a las ocho de la noche eh, en, el, en la sindical que está al lado del Parque García Zanahoria Bien, este es un programa de la Asociación Puente Humano y Radia también es un programa de conexión con otra gente que trabaja por la comunicación independiente y por la comunicación entre la gente de África y la gente de otros lugares. Eh, esta, eh, este programa de radio también sirve para que nos informemos nosotros mismos los que venimos a hacerlo. Isidro ha metido en su mochila durante la semana algunas informaciones interesantes y los demás que andamos por aquí también, pero como es difícil saber lo que ocurre en realidad y enterarse de las cosas positivas también que ocurren y que quedan acalladas, es necesario compartir con más gente porque más ven cuatro ojos que dos, más seis, más ocho. Isidro, ¿qué medios independientes son los que tú frecuentas más para enterarte de qué está pasando? Para enterarnos de lo, que, de lo que está sucediendo y de mantener una información mínimamente ajustada a la realidad es recomendable visitar los medios alternativos ¿Cuáles son estos medios alternativos y por qué? Sería la, la cuestión a plantear Tenemos, bueno, en primer lugar, desde la radio que estamos hablando, evidentemente, Radio Pimienta, Radio guiniguada FM 105.9 en Gran Canaria. Eh, tenemos en la, eh, la fantástica información de Pascual Serrano en www.rebelion.org, también en nodo50.org, también tenemos también una revista eh, palpable todavía de papel que se llama Sin Permiso con uh -huh. unos análisis críticos eh, fenomenales y por qué son información alternativa que es eh, una cuestión básica y principal porque la información que presentan estas vías y estos canales no debe nada a nadie es decir no están subvencionadas por, ni filtradas por ningún organismo político, por ningún lobby eh, económico, por ningún afán de convencer a la ciudadanía o de manipular a la ciudadanía. Entonces son medios independientes que pueden presentar una información con cierta veracidad y donde además hay otro, otra característica importantísima en estos medios alternativos, y es que están al alcance de la ciudadanía, a la mano de la ciudadanía, cosa muy importante. Si nosotros, por ejemplo, queremos contactar con Televisión Española, hay toda una serie de filtros donde a la hora de dar una noticia o una información, es filtrada y es sumamente domesticada, y es más, en muchos casos puede que hasta ni llegue a, a ese canal de, de televisión que selecciona en base a unos intereses. Y hay un detalle importante. Las televisiones públicas, que deberían de ser públicas, en el fondo no lo son. Televisión española, una televisión que debería de ser accesible a la ciudadanía, en realidad es una televisión que lo que está es presentando eh, una información completamente ajustada a determinados organismos públicos políticos los, los partidos políticos han metido la mano desde hace tiempo en los medios de comunicación, saben de ese cuarto poder que antiguamente era el periódico, ya han pasado a ser la televisión y ahora estamos en otro poder que es el poder de la ciudadanía a través de la información en internet. Ahora, ¿cuál es la, o, la o, o o la intentona golpista por parte de los, de, los, de, la gente, de los organismos políticos, tratar de coartar y de limitar Internet, ponerle cortapisas a Internet para que esa información alternativa que está rodando sea censurada o sea prohibida. Ya tenemos algunos ejemplos de ellos que se han dado casos. Eh, ¿Tú recuerdas alguno de los casos donde han censurado... Eh, Directamente han despedido al periodista en cuestión, ¿no? El caso de Carne Cruda en Radio 3, el caso de Ramón Lucas en Radio Nacional, el caso de mmm, esta periodista, una chica eh, de Televisión Española. Ana Pastor. Exacto. Y han habido muchos más casos. Eh, recientemente se denunciaba que Informe Semanal sufría unos azotes brutales. El caso de este, de este chico que se metió con las eléctricas, que desveló todo el montaje de las eléctricas. Jordi Ebola, que ha, ha sacado bastantes cosas y con las eléctricas ya la, se le han puesto muy encima, ¿no? Es decir, que estamos viendo a todo un plantel de periodistas que han intentado eh, dar una información veraz y lo que han hecho es echarlos a la calle, con lo cual... El periodista de hoy en día que quiera mantener su puesto de trabajo o obedece a los lineamientos ideológicos del que le paga o es despedido. Vaya gracia. Como en los tiempos del franquismo. Sí, se oye cada vez más. La cosa es seria. La cosa es seria. Pero bueno, para arrancar con una noticia positiva yo quiero aportar esta. Alfonso está en libertad. Alfonso, ¿quién es? Es un joven que hace casi dos meses, en, en la huelga general, participó de un piquete. Se hizo un montaje policial para acusarle de portar explosivos. Se le detuvo, se le metió en prisión y se le, y se le aplicó lo que se llama código FIES, O CIES, sí no estoy seguro. Es el código que se aplica a los presos altamente peligrosos. De forma que se les incomunica más y se ponen dificultades. Entre los presos que sufren esto se encuentran algunos que intentan crear asociaciones dentro de las prisiones para intentar producir avances. Pero bueno, Alfonso, en concreto, ha estado detenido. Por fin está en libertad. Eh, ha habido movilizaciones sociales eh, abanderadas por su madre, que con otras madres que sufren eh, en sus hijos la represión del Estado, crearon una plataforma de madres contra la represión. El resto de su familia, amigos, etcétera, han venido luchando, pero eh, hoy mismo lo entrevistaban en la SER, lo entrevistaba... Eh, Javier Gallego, el de Carne Cruda, que ha recomenzado a hacer el programa con el nombre de Carne Cruda 2.0 en la SER. Y ahí lo ha entrevistado a Alfonso y comentaba que, en su opinión, simplemente es, lo han hecho para mostrar a la gente el poder que tienen y cómo pueden emplearlo contra... Contra cualquier ciudadano que simplemente reivindique derechos, eh, se mueva y no esté dispuesto a callarse. Esa es la situación. ¿Qué te parece, Isidro? No es el único caso. Hace unos años... Recuerdo al a periodista, de, el director del periódico Eguncaria, Marcelo Otamendi, donde comentaba eh, cómo eh, con, con información infundada le habían eh, cerrado el periódico y no, aparte de eso le habían puesto lo que se llama la bolsa en la cabeza, es decir, mmm, prácticamente una asfixia o un intento de asfixia donde eh, el objetivo inmediato es la tortura y, y, el, y el pánico que, que genera ¿no? en la persona que la sufre. Entonces, eh, no, es algo nuevo, no es algo nuevo, Amnistía Internacional viene denunciando también eh, las torturas que se cometen en el Estado español y, y de manera eh, reiterada no hay una transparencia efectiva en, en, en las detenciones ni en las cárceles y, y eso lleva a una seria amenaza ciudadana a la hora de, de reclamar, como muy bien comentas, eh, los derechos eh, correspondientes. Venga, ya podemos corregir la información que teníamos antes eh, del, del acto que hacen mañana Pascual Serrano y Guillermo Toledo. El libro se llama Razones para la, la rebeldía, eh, lleva un prólogo de Julio Anguita y eh, se presenta en Tenerife al público el 11 de enero, decíamos, a las 7 de la tarde, pero es en la calle Robaina, en Santa Cruz de Tenerife, calle Robaina, número 2, el salón de actos del MAC, casa también llamada Elder. Eh, por tanto, 7 de la tarde, 13 de enero, eh, perdón, 7, 7 de la tarde, 11 de enero. 11 de, 11 de enero. enero, calle Robaina. comentar la situación en Latinoamérica, en concreto en Venezuela, eh, un intento de golpe blando por parte de Estados Unidos acerca de la enfermedad del presidente venezolano reelecto y eh, han querido dividir a las filas bolivarianas. Por un lado, eh, la oposición pretende un vacío de, que hay un vacío de, de poder cosa que en realidad no es cierto, se ha, se ha eh, manifestado el Tribunal de Justicia y eh, han comentado cómo la juramentación es simplemente un formalismo y eh, la oposición, vinculada por supuesto a las élites internacionales con Matriz en Washington concretamente, pretenden desestabilizar el proceso bolivariano entre eh, Diosdado Cabello y mm, el vicepresidente Nicolás eh, Maduro. Es un, es una, un, un golpe blando mm, que se le suele llamar por parte de la, de la administración de Washington y por parte también de unas élites financieras que pretenden desalojar todos aquellos procesos que no les resultan favorables. Vemos cómo hay un auténtico imperialismo internacional que está eh, campando por sus anchas en Europa, pero que encuentra muchísimas resistencias en Latinoamérica. Desde ese arco que va desde Cuba, Ecuador, Bolivia, con el indígena presidente Evo Morales, con una trayectoria emancipatoria de asamblearia, eh, combinando el socialismo con el, la pachamama, el respeto al medio ambiente, cosa importante también, el socialismo sin el respeto al medio ambiente pierde legitimidad eh, y estamos viendo cómo se están llevando a cabo iniciativas, la de Porto Alegre en Brasil, donde los presupuestos eh, pasan Por el voto de la ciudadanía mediante internet, que para eso están las nuevas tecnologías, en Porto Alegre el alcalde lleva a cabo sus proyectos y programas con una consulta previa de referéndum a la ciudadanía. En el fondo es la ciudadanía la que decide qué se hace con el dinero de todos, con el dinero recaudado de los impuestos de todos. Gran diferencia y nos van llevando 20 leguas a Europa en políticas emancipatorias y en democracia no representativa, porque en democracia representativa es verdad que Occidente, desde los atenienses hasta eh, los nuevos estados federales alemanes, ganan la palma en lo que es la democracia representativa. Pero en la democracia participativa hay carencias eh, que falsean completamente el sentir de la democracia. Demos que significa pueblo y Kratos que significa poder. El poder reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. La soberanía en este caso de Canarias, la soberanía de España, la soberanía de países como Portugal o Italia, donde reside en Berlín, nuevo eje franco-alemán, más alemán que franco, donde eh, la canciller Angela Merkel está dictando la batuta económica y está eh, aplicando unos planes de reestructuración, de acumulación de capital, donde si ustedes se paran un poco a analizar los discursos, tienen cierto aire calvinista, la austeridad, el ahorro, el trabajo eh, como algo sagrado, el sacrificio. Claro, pero ¿el sacrificio de quiénes? Y el sacrificio ¿De qué grupos sociales? ¿A costa de qué se va manteniendo el bienestar de las élites europeas? Evidentemente podemos aplicar el mismo criterio a lo que viene siendo la política local. Estamos en manos de corruptos que se están llenando los bolsillos y el pueblo durmiendo. Bueno, creo que estamos ya conectados a través del éter con Manolo. ¿Estás ahí, Manolo? ¿Hola? Ah, espera, espera, espera. Ahora, ahora, ahora te tenemos, ahora te tenemos. Vamos a bajar un poquito la música. Eh... ¿Cómo estás, Manolo? Pues concienciándome eh, vuelta y vuelta, ¿sabes? Eh, en vez de muy hecho, ni poco hecho, vuelta y vuelta. Conciencia por aquí y conciencia por allá oh, Concienciándome, bien, bien, bien, bien Oye, acabo de oír aquí al compañero Isidro, saludos Un saludo, un saludo, Manolo, ¿cómo estás? Es igual que siempre tirando a peor, pero bueno La, o sea, la cosa de eso se trata, colega, de que no... Que no vamos, que no de no, ¿eh? ya está Y por ahí, ¿qué tal? Por la ruta Correcto, que ha sido liberado Alfón este chico, este activista que fue metido ahí en prisión con régimen yo qué sé, de terrorismo peligrosísimo y con todo a través de un montaje policial para, para reprimir por una participación en un piquete le, meti, le metieron un que llevaba explosivos y era todo falso ¿no? ¿te habías enterado de eso Manolo? Bueno, no sé No, no, no Ah, fíjense amigo, ¿cómo no nos enteramos de eso? ¿Porque no sale? ¿Porque no se habla? Es evidente, aparte que Rafa, eh, ya Ha llegado un momento en que Cuando sueltan una enganada de estas Hay que matizar y Si, si, si puedes contrastar eso, ¿sabes? Para quedarte tranquilo. Porque si no te puedes volver loco. Yo mismo he metido la pata a veces por no poder contrastar bien la, la, la, la movida la Tienes ahí, Manolo, un ruido de fondo, ¿verdad? No, así... Espera, espera. espera a ver, espera. vale, mejorando el sonido. Eh, pendientes también de intentar conectar con Senegal, eh, con África, para tener noticias frescas de qué está pasando por allí y, yes. y de qué va a pasar con Mali eh, Manolo, eh, mañana eh, hemos anunciado un acto una presentación de un libro de Willy Toledo y la compañía Pascual Serrano razones disidencia eh, ¿hay alguna convocatoria a la que quieras invitar a la gente? me estás diciendo a mí Sí, sí, si sí. hay alguna convocatoria interesante o hay alguna bueno, noticia que quieras comentar sí, Creo que hay un grupo de gente eh, honesta bien y entonces han hecho como eh, están editando una revista que se llama El, el, el Economista y entonces eh, está dirigida a cualquier usuario para enterarse de qué es todo el vacilón para poder tener una idea clara ¿De quién carajo se ha llevado aquí el dinero? Porque alguien se lo habrá llevado, digo yo. Digo yo, no sé. ¿Qué te parece? Terrible. Mira, eh, vamos a ver. Eh, hemos hecho un repaso de medios de comunicación independientes, un poquito, eh, aquí en la red. Eh, yo utilizo un medio que se llama Menéame. ¿Tú lo empleas, Manolo? Ese lo tengo yo en Twitter. Me entra a mí en Twitter, el meneame.net. ¿Tú lo conoces, Isidro? Eh, no, no, no, no, no. Bueno, ¿cómo eh, que si conoces? Consiste, consiste básicamente en enlaces de noticias. Es decir, eh, tú te suscribes, es parte de grupo, te haces un nombre de usuario y puedes mandar una noticia. No mandes Espera, a eh, se, se está oyendo un ruido eh, puntualmente... Que no sabemos de, de dónde procede es como si pasara un coche a toda velocidad ¿Tienes ahí ruido, Manolo? Yo oigo oigo estoy en el sarcófago y entonces eh, no, no, pero sí a veces por ejemplo, yo cuando hablo con mi hermano Diego en Suiza siempre despega un chumbo es decir, empieza un ruido como si despegara un avión Bueno, intentaremos averiguar Así. Y le digo, Diego, ¿qué pasa con el chumpo? Y luego ya se queda normal. Y aquí, pues, como todo esto ya saben ustedes, policro eh, y café, café, pues hay que afeitarse. No, no, eh, eh, es que es, es algo como sobrepuesto porque se oyen risas, un perro ladrando. No, no, mm, no eh, puede, puede, no puede ser un canal de algo que se nos está conectando. ¿Oye? Vale, entonces tenemos A ver, ¿qué pasa? Tú dices las noticias Mira, lo de este hombre yo no lo había oído Y ustedes han oído que en Grecia Es un promedio de 4 a 5 suicidios diarios No, no, no, no teníamos referencia No teníamos referencia bueno, Y esa es otra y, y aquí, por ejemplo Hoy ha habido ya un poco de conato De investigar qué está pasando con el cáncer Porque... En cuestión de dos años, chiquillo, parece que lo hayan plantado, porque sale como setas. Eh, eh, en principio entendíamos que era por el estilo de vida, ¿no, Manolo? No, no, no. ¿Qué dices tú? ¿Y lo de Japón? Chimpón, quimpón, quimpón, ¿eh? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? joder En Japón, de seis, petaron cuatro, tío. Y llegó toda esa mierda, está ahí y son cientos... ¿Hablas de las centrales nucleares, Manolo? El polvo que hay en la suerte. Sí, sí, sí. Pero vale, sí. eso no pasa nada, ¿no? Eso, ah, no. Del cielo a la tierra, de la tierra al subsuelo, del subsuelo al agua y tiro porque me toca. <risa> claro, eh, mira, puestos así. Eh, como decía que tú... Eh, el, el, el chino, ¿no? El chino chimpun, chimpun. Pues chimpun, chimpun, chimpán. Me refiero es que... Qué bien, ¿no? Qué... Bueno, vamos a ver, hacemos el ejercicio, Manolo recuerda, hay un ejercicio que es eh, Yucatán, Yucatán, que es aparte de un lugar que se llama Yucatán, en la lengua aborigen de México eh, significaba no entiendo, no entiendo, y es lo que le dijeron a los conquistadores, colonizadores que venían de España, cuando le preguntaron, ¿cómo se llama este lugar? Le dijeron... Yucatán, Yucatán, no te entiendo. Bueno, pues Yucatán, Yucatán es una forma que tenemos a veces en Irradia de referirnos a estas noticias disparatadas, reales y molestas que existen, ¿no? Como por ejemplo que se esté planteando extraer gas y petróleo mediante fracking, perdón, mediante fracking en España, que es un método agresivo eh, ...para sacar pequeñas cantidades de gas... ...pequeñas cantidades de petróleo... ...produciendo una erosión... ...en la tierra muy fuerte... ...y una contaminación de grandes... ...espacios de terreno... ...porque... Eh, se, ...se... ...de alguna manera se bombardea la tierra... Eh, ...con... ...con grandes cantidades de aire... ...y, no, y agua creo, a gran presión... ...entonces... ...produce una contaminación alrededor... No puedo precisar los detalles, aunque he leído cosas, no, no me he quedado con todos los detalles. Pero a esa noticia, Yucatán, Yucatán, tenemos esta otra, que es que 50 profesores universitarios firman contra la extracción de gas y petróleo mediante el fracking. Entonces he entrado en el medio que les comentaba, en Meneame, y he visto que ha habido una persona que le ha dicho a Meneame, mira, Esta noticia me parece interesante. La fuente de la noticia es otra, ¿vale? Llega a MNM apuntada por la persona y tú puedes pinchar y acceder directamente a la fuente. Es así como funciona esta web que la fundó un profesor de Universidad de mmm, Baleares y que ha tenido a varias gente encima contra ellos porque tienen muchísimas, muchísimas visitas y muchísimos participantes gente que no redacta explícitamente una noticia, sino que vincula una que ha visto en algún lugar y luego los demás la votan, con lo cual también puedes acceder por votación a las noticias más votadas. Total, ¿qué, qué se le puede reprochar a un medio de comunicación como este? Ah, es que ustedes están eh, empleando las noticias que publicamos en los periódicos, porque la gente las vincula allí. Sí, es verdad, de los periódicos y de los blogs, de medios independientes, de personas particulares. ¿Y? <risa> ¿Y, ¿Y qué, no? Bueno, eh, meneme.net. Aquí podemos ver también que acusan al presidente del Comité Olímpico Español de plagiar su tesis doctoral. <risa> Por supuesto... Una de las noticias más movidas con 1916 meneos fue la de que el juez dejó en libertad a Alfón, el único detenido de las huelgas del 14N que todavía permanecía en prisión. O la noticia de que la empresa Alten se comprometió a retirar el ERE al producirse el segundo día de huelga indefinida de los trabajadores. Dos días de huelga indefinida y de pronto ya... ...no es necesario un ERE... ...¿lo había oído en algún lado? No, la próxima es... ...tomar la fábrica... Es decir es la, ...la fábrica para que la trabaja... ...y se acabó... ...¿me entiendes? Otra noticia Manolo... ...que, que en Madrid los médicos presentaron... ...a Lásquete... ...un nuevo plan para ahorrar... ...602 millones... ...de euros... ...sin necesidad de privatizar hospitales... ...602 millones de euros se ahorrarían aplicando el plan que proponen los profesionales de la sanidad pública a Ignacio González, del Gobierno Regional de Madrid. ¿Esa noticia la hemos oído en algún lado? ¿Manolo, tú la habías oído? No, no, no, no, no, no, pero... <coughs> o sea, eh, eh, yo, yo espero que sean los coletazos. Oye, antes Isidro estaba eh, a, hablando de, de la épica, eh, de, de, de, de la democracia, ¿no? El demosicratia y y, y y siguiendo con el latín, amigo Isidro... Oye... Sí, el, te escucho. El clero y el... Laico. El clero es el escogido, el selecto, y el laico es el, el pueblo, el plebeyo. ¿Qué te parece? ¿Puedes eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ampliar un poquito? No, colega. Yo me, lo, yo me lo he comido así. Clero quiere decir escogido, selecto y laico es pueblo. Ah, Pero... ah, ahora sí, ahora eh, es que no te estaba entendiendo bien. Sí, sí, sí, claro, claro, claro, claro. decir, que, que era el hijo de... Hijo de... Hijo de... <risa> Con... ¿Entiendes? Y entonces él dijo que no, pues allá Y el otro, para el otro lado Y, y Pascual, y venga Oye, pues leña al mono uh -huh. Hasta que rompa la cadena sí, Vamos va. allá, más, más noticias Las eléctricas pierden el juicio El ingeniero Antonio Moreno Que está jubilado Lleva casi 20 años Denunciando abusos de las compañías Eléctricas en España Esta persona, Antonio Moreno eh, Gracias a sus protestas ha conseguido solo en los dos últimos años ahorrarnos a todos los consumidores unos 500 millones de euros. Hay que hacerle una escultura en algún lado ya, ¿no? Un monumento. ¿Y cómo lo, cómo lo hizo? Pues pleiteando, pleiteando contra las grandes empresas. Endesa le denunció y le reclamó 50.000 euros porque había lesionado el honor de Endesa. Entonces este hombre se tuvo que enfrentar también a un juicio, después de haber hecho perder eh, varios juicios o varios, varias causas administrativas a Endesa y otras compañías, se encuentra con un juicio. ¿Qué ha resultado de ese juicio? Sigan escuchándonos y lo sabrán. <risa> en cuanto terminamos de abrir la página web, lo vemos. Eh, ¿Se han quedado con el nombre? Llámenos, llámenos aquí a Pimienta. ¿El número es? tres, cuarenta dos, 334860, 334860. ¿Alguien conoce el nombre de la persona que nos ha ahorrado 500 millones de euros a todos los consumidores? ¿Sabían ustedes que el recibo de la luz es absolutamente indescifrable? El recibo que nos llega a casa eh, estoy, estoy oyendo una música de fondo ah en bajito el recibo que nos llega a casa el recibo famoso de la luz nos viene con un porcentaje eh, que va una parte va al uso de energías renovables cosa que yo desconocía completamente. Otra parte, eh, me, eh, bueno, para precisar más, una parte de la cuota de la que pagamos va a la investigación en energías renovables. Una parte ínfima, un 0,1%. Otra parte va a un proyecto que, eh, que es de la época del primer gobierno de Felipe González cuando se cerró una de las centrales nucleares, pues ese proyecto que se canceló, eh, esa empresa reclamó al gobierno que le pagara, eh, por, eh, puesto que el proyecto lo, lo estaba realizando, y el cerrar esa central nuclear suponía un, go, un coste. Pues el gobierno traspasó esa pérdida el cerrar esa central nuclear la traspasó a la eh, tarifa que nos llega en el recibo de la luz otra parte de la, de la, de la tarifa que nos llega en el recibo de la luz eh, aparte de que están completamente indescifrables es algo indescriptible resulta que la energía eléctrica se subasta o sea ustedes sabían que la energía eléctrica es subastada mensualmente y que hay bancos que compran energía eléctrica, pues la energía eléctrica se subasta, determinados bancos se pueden apropiar y se apropian de parte de esa energía eléctrica que luego revenden a mayor precio. Eh, la deuda que se tiene eh, en, a, a las empresas como Endesa es impagable completamente es una deuda alucinante resulta que el, el sector de, de la energía eléctrica eh, eh, se está doblando algo Rafa o va bien todo va bien, bien, resulta que eh, le, ustedes recuerdan cuando UNELCO era estatal era pues eh, era eh, público, ¿no? Y eh, cuando pasa a privatizarse, en, esa, en una de esas medidas neoliberales que tomó el, el gobierno de, de Felipe González, al privatizarse la, el uso de la energía eléctrica, eh, se podía haber cancelado una deuda que se tenía, con la, eh, una deuda que se tenía con la eléctrica se podía haber hecho lo que se llama una quita, puesto que la energía eléctrica pasa a ser privatizada el gobierno la había la, hubiera podido cancelar esa quita de tal manera que a los ciudadanos no les supusiera un alto coste esa deuda la compraron bancos privados y se niegan a eh, hacer la quita, es decir eh, han comprado esa deuda y eh, la quieren cobrar además es añadido de unos intereses que la hacen realmente eh, grandiosa e impagable con lo cual es imposible que el recibo de la luz vaya eh, decreciendo, todo lo contrario iría subiendo más y más y más bueno Le regalaremos a quien nos conteste el 922 33 48 60 Con el nombre de la persona que nos ha permitido Ahorrar 500 millones de euros A los consumidores eh, Le regalaremos un DVD Con vídeos de varias comunicaciones Que hemos tenido por ahí Nos quedan 5 minutos de programa Y creemos que tenemos la suerte de poder escuchar a Pepe Naranjo Es así, Pepe, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, estás en Senegal, ¿verdad? Sí, así es Estoy en Dakar, pero por poco tiempo. Bueno, Pepe Naranjo, que colabora con varios medios y, sobre todo, de forma continuada, continuada, un trabajo estupendo que hemos celebrado y que seguimos celebrando con Gingimbali, el portal, eh, mejor portal que hay de comunicación en español sobre África. Eh, mm, Pepe, eh, ¿cómo va la actualidad africana? ¿Cómo ves el mundo desde ahí? <risa> Bueno, pues con sus luces y sus sombras, ¿no? Como, como en casi todos lados ahora mismo. no Tenemos situaciones complicadas en algunos países, eh, como en la República Centroafricana, ahora hay una rebelión en curso, el tema de Mali, que no acaba de solucionarse, sino que todo lo contrario, que va peor, y, y bueno, y otros países en donde las cosas van bien, en Ghana acaba de haber unas elecciones pacíficas, eh, etcétera. Muchas realidades, ¿no? De Mandela. Sí, hombre, África es una realidad muy compleja, ¿no? Es muy diversa. Entonces, hay cosas buenas, cosas malas. Hay de todo, ¿no? Tú parafraseas, o utilizas una frase de Kapuczynski en tu blog, ¿no? África no es un país. Sí, en el blog donde colaboro, de, que es del periódico El País, eh, han decidido titularlo así, ¿no? Y es que es una realidad clara y obvia, ¿no? África es una realidad muy compleja en la que hay... Realidades tan diferentes como la de Sudáfrica, por ejemplo, en el sur, eh, Uganda, Senegal, Ghana, Mali, Kenia, Egipto... En fin, es una disparidad enorme ¿no? y pretender abarcarla toda es poco menos que imposible. Como tenemos pocos minutos, eh, bueno, personalmente lo primero que me gustaría pedirte ayuda para entender o para saber cómo está la cosa en este momento es la intervención sobre Mali. ¿Está en marcha? ¿No está en marcha? ¿Hay alguna persona que, o algún colectivo o alguien que pueda poner otra alternativa o no? Bueno, ahora mismo el tema se ha complicado muchísimo en los últimos tres días. Eh, se han producido los primeros enfrentamientos serios entre el ejército de Mali y los grupos armados que operan en el norte y, y ahora mismo a las situaciones de mucha confusión y de mucho temor, porque parece ser que el ejército ha sufrido alguna derrota militar y, y que los grupos de cortes salafista están avanzando hacia el sur. Sí. Eh, ha habido manifestaciones en Mali en estos días también, eh, que han sido reprimidas con violencia en Bamako, eh, de gente que quiere que haya una transición de verdad, que quieren que el presidente interino se vaya... Pero es difícil encontrar interlocutores que apuesten por una vía distinta a la de la solución militar. Prácticamente el 80% de los malienses lo que quieren es que haya una intervención, es, o bien extranjera o bien del propio ejército, para liberar al norte, que, que ha producido una crisis humanitaria gravísima, enorme, ¿no? con 200.000 personas desplazadas de sus hogares. Entonces esta es la situación ahora mismo, yo me voy mañana para allá y voy a ver en qué, en qué momento se encuentra este, este problema, pero bueno, me temo que me voy a encontrar malas noticias. Bueno, nuestro granito de arena para difundir eh, pues lo que vas diciendo allí, que salga también por las ondas, eh, está, está puesto aquí para lo que quieras y también al mismo tiempo agradeciéndote cualquier cosa que puedas ayudarnos a difundir, saber realmente qué está ocurriendo porque ahora que vas a estar en Mali seguro que van a haber muchos matices de la realidad que no nos llegan por los medios, ¿no? Sí, suele ocurrir, ¿no? Cuando uno está lejos eh, no alcanza a atravesar, digamos, la superficie y más en estos contextos de guerra, ¿no? En los que decían que en la guerra es la primera víctima siempre es la verdad. Entonces, bueno, pues hay que saber bucear Y encontrar a veces, bueno, pues esta, estas realidades que no están en la superficie sino que están ocultas ¿no? Así que bueno, eh, ya he estado el año pasado dos veces, este año voy a una, una tercera A ver qué me encuentro ¿no? Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Pepe Naranjo Amigas, amigos, nos tenemos que ir eh, o Continuamos ahí conectados Y suerte en Mali, suerte para Mali y suerte a ti en Mali también, Pepe. Muchas gracias y un abrazo. Cuando quieran estamos por ahí. Nos estamos yendo, Isidro, nos despedimos. Recordar que el continente africano es ese gran desconocido y... Se, lo ha, se ha presentado al mundo occidental como si fuera algo homogéneo y es completamente di, diverso, multietnico, eh, pluricultural y eh, tan cerca eh, de las Islas Canarias pero al mismo tiempo tan lejano. Un continente africano que ha supuesto un pastel de chocolate para numerosas multinacionales. Un abrazo. Abrazos a todas y a todos. Querámonos. Querámonos. <risas>